Tomamos un minuto nada más para avisar un poquito con el celu, pero ya estamos de nuevo a la carga a, a, la, a la carga con esto de la construcción de la comunicación comunitaria. Hoy para hablar un poco de la realidad de las trabajadoras y trabajadores de la educación universitaria es que le agradecemos el contacto a Claudia Baigorria, la histórica dirigente y secretaria adjunta de, de la Conado Histórica. Eh, hola Claudia, buenas tardes. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Claudia, te agradecemos este rato. ¿eh? Eh, no, todo bien. Claudia, eh, venimos siguiendo el derrotero de la relación... este de la relación con el patrón Estado Nacional, este y la verdad es que había muchas cosas que hicieron ruido desde un principio con el, la gestión del gobierno de Alberto Fernández, eh, pero han cambiado algunas cosas. Y sobre todo en las últimas horas este se dio finalmente el tan mentado aumento del salario mínimo vital y móvil. ¿Cuál es la mirada de Conadu, Claudia? Bueno, en realidad este yo te puedo hablar del balance de SBCT Autónoma. Eh, con Conado Histórica, nosotros hemos tenido una paritaria que también cerró, incluso con porcentuales más bajos de los que acordamos en el Consejo del Salario Mínimo, o sea que te podría decir desde el mandato que nos dio nuestro congreso extraordinario de la federación de aceptar ese 47% a febrero en cuotas, en comparación con este 52,8% a febrero que llegamos en el Consejo del Salario Mínimo, nuestro congreso hubiera estado más conforme todavía si ese hubiera sido el porcentaje. Así que entiendo que no hablo solo a título personal, sino por lo conversado también con algunos compañeros. Eh, a ver, entendemos que las urgencias son diferentes, más allá de que la situación del la docencia universitaria, eh, es también de suma preocupación y que tenemos eh, primero un sistema que se sostiene en un 80% con dedicaciones eh, simples y, y te, te diría que en un 85% serían simples y semi-exclusivas, solamente y con mucha suerte un 15% tiene dedicación exclusiva en la universidad. Y con salarios que, eh, hablando de, de 8 horas de trabajo con este con títulos de grado y posgrado en eh, la gran mayoría y con toda la sobrecarga laboral que supuso la virtualidad en los tiempos nefastos de la pandemia que aún transitamos este son salarios que para las categorías iniciales eh, quedan eh, por debajo de la garantía salarial, una garantía salarial que para el mes de diciembre recién va a alcanzar los 80.000 pesos 40.000 pesos para la dedicación semi-exclusiva que son Eh, son este 20 horas semanales y este 20.000 pesos para la dedicación simple, que son 10 horas semanales. Eh, dicho esto, te digo, el, el cargo testigo nuestro, que es el auxiliar de primera con dedicación semi, que es el que en diciembre recién va a alcanzar 40.000 pesos de garantía salarial, pero en realidad con un salario básico de 32.400 pesos o sea que estamos hablando de este un básico que queda incluso por debajo de lo que de lo que sería este el salario mínimo vital y móvil que se estableció, de aquí que sea necesario, por supuesto, la reapertura también, este, si es posible adelantarla, la teníamos pautada para el mes de diciembre, pero estamos previendo, eso ya ha conversado con integrantes de la mesa ejecutiva nacional, pedir un adelantamiento y una revisión de esto, no olvidemos que nosotros firmamos unos días, un par de días antes de que fueran Eh, las PASO, y, y bueno, que luego terminó siendo, este más allá de que consiguió la firma de todas las federaciones nacionales, eh, hubo un cambio en la cartera educativa, asume el secretario de Políticas Universitarias, Jaime Persic, como ministro de Educación de la Nación, y bueno, el rector alfa de, de La Pampa este es quien va a asumir en la próxima semana como secretario de, de Políticas Universitarias. O sea que, al momento, a la fecha, eh, aún estamos... Sin interlocución dentro de la secretaría de políticas más allá de que persic es un hombre del riñón universitario sí que es un hombre que conoce muy mucho la universidad pública y es un emergente de allí no de ahí que haya tenido también el apoyo este total del consejo interuniversitario nacional y de gremios docentes universitarios de que Eh, un hombre de la universidad pública y del conurbano que conoce eh, muy muy bien lo que son las necesidades y las demandas de las hijas e hijos de trabajadores para llegar a la educación superior, entendemos que va a tener un grado de sensibilidad mayor también con la universidad pública y con la educación pública en general, que tantos días de sus obras ha padecido en estos, en este más de año y medio de pandemia que transitamos todos los argentinos y argentinas y la humanidad en su conjunto. ¿no? Claudia, ¿se trata de un viraje de 180 grados, podríamos decir, con respecto al perfil de las personas, este con respecto al saliente Nicolás Trota? Eh, para nosotros sí, porque para nosotros Persic es una persona conocida, eh, es una persona de, de la universidad pública, más allá de que Trota haya pertenecido al sistema universitario nacional también pero lo hace desde una universidad privada este lo hace también desde una formación en la universidad privada y más allá de, de los buenos modales o los buenos oficios este se trata de política esto no eh, nosotros queremos ver eh, el andamiaje que tanta tanta falta hizo no no soy una persona de eh, que, que digamos que no, no reconozca los esfuerzos una cosa son los esfuerzos y el voluntarismo, y otra cosa es el conocimiento de la política educativa. Entonces, eh, creo que en esto eh, eh, Nicolás Trota o no lo pudo plasmar, o no lo supo, o no lo tuvo este en su equipo y su gabinete, eh, pero a la luz de los resultados, de los resultados de la educación en tiempos de pandemia, y entendiendo que la educación superior, eh, a raíz de un enorme esfuerzo que hizo... El conjunto de la docencia universitaria y preuniversitaria, eh, nosotros estuvimos virtualizados en un, te diría, más de un 90-95% en el ámbito universitario, la docencia, lo cual no significa que todas y todos los estudiantes hayan podido acceder a la educación superior, ¿no? Sabemos que muchos han abandonado, que muchísimos tuvieron problemas de conectividad, no hubo asistencia, lo máximo que se nos ofreció la docencia son créditos para comprar computadoras y por ende nuevas deudas, eh, recién este año se logró en esta última paritaria incrementar el bono por conectividad a 2.000 pesos, que había sido de 1.000 pesos, en definitiva se nos dejó bastante a la buena de Dios, no este y que cada quien virtualizara como podía, fue un cambio muy abrupto, y no hubo una homogeneidad, ni siquiera en términos eh técnico profesionales, ni siquiera en términos formativos y cada docente tuvo que recurrir a su propia autoformación porque no hubo un plan nacional de formación tampoco para poder este terminar eliminaros por lo menos este suavizar un poco las brechas eh, que había sobre todo entre las franjas etarias más altas, los del el, el, el plantel más más envejecido de la planta docente digamos con les más jóvenes que tienen por supuesto eh, un acceso a las tics que, que es muy diferente un manejo de tics que es muy diferente a, a las personas que ya están más próximas a jubilarse sin embargo todo el mundo puso lo mejor de sí y nos cargamos este la virtualidad al hombro convirtiendo eh, comedores y habitaciones en aulas para poder eh, mantener y sostener el vínculo pedagógico con los estudiantes bueno eso es lo que atravesamos en pandemia eh, hoy estamos en otra etapa se supondría de la pandemia y más allá de que bueno el secretario de políticas ahora ministro de educación de la nación ha dicho que en lo que resta por lo que resta de este año va a continuar este el sistema virtual eh, veremos entonces cuáles son las condiciones de retorno a la presencialidad entendiendo de que hay muchísimas eh, actividades prácticas trabajos de campo trabajos de gabinete y otras cuestiones que que sí o sí eh, eh, demandan de, de una presencialidad de un vínculo este con territorios y todo esto y que de otro modo se perderían no eh, pero y no olvidemos que también hay disciplinas como las eh, como las vinculadas a, al sector sanitario tanto en hospitales tanto en las medicinas como bioquímica como enfermerías y todo esto que también durante la pandemia nunca cortaron la presencialidad Prácticamente que incluso en tiempos de pandemia se han recibido nuevos profesionales de la salud también. Eh, entonces decimos, detrás de cada profesional, detrás de cada científico, científica, de cada investigador, investigadora, eh, siempre hay un trabajo de docentes universitarias y preuniversitarias. Entonces esto es lo que creemos que no ha quedado debidamente reconocido aún en esta paritaria, que no obstante era una revisión y nosotros consideramos que, eh, primero que teníamos razón en haber rechazado el 35% en cuotas que rechazamos en el mes de abril de mayo, perdón cuando firmaron las restantes federaciones y con la histórica rechazó, eh, ahora eh, estamos en 47%, ya este pinta un poquito más de otro color, pero el compromiso del presidente fue que no íbamos a perder contra la inflación y que podríamos estar varios puntos arriba. Y esto se demuestra a la luz de eh, el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, eh, que hablamos de otros montos, es cierto, pero terminamos en un 52,8% para el mismo tramo en que la docencia universitaria termina en 47%. Claro. Y por supuesto que nuestro 47% se alcanza recién en febrero de en, 2022. En febrero, claro. claro. Y acá también si bien el 42,8 se alcanza recién en febrero pero quedan cuatro puntos nomás para el año 2022 y este hay este una un porcentaje eh, eh, un 48% que eh, se cobra en no solo durante este año sino en el mes de octubre con lo cual que es muy diferente digamos el panorama con respecto a lo que fue nuestra paritaria que es un 38%. ...a diciembre, o sea, para terminar de cobrar en enero, o sea, por sí. donde lo mires, eh, resulta que todavía falta, pero tenemos la expectativa con la reapertura que se va a producir en diciembre, que como te decía, este vamos a tratar de que se adelante al mes de noviembre para no tener, eh, digamos, un, 20, un final de 2021 que sea nuevamente perdidoso eh, con respecto a la inflación. Perdidoso, de nuevo, claro, como ocurrió ya con el año 20 y como venía ocurriendo también este debido a las políticas sí, económicas sí, sí. tal cual. Entonces la reapertura, Claudia, y también este había por allí algo de la corrección del nomenclador de algunas categorías del nivel preuniversitario. Sí, sí, eh, sí, sí, esto también ha sido auspicioso, si bien yo no pude estar en esa reunión de comisión porque estuve con, representando el ACT Autónoma en la reunión del Consejo del Salario Mínimo, pero sí estuvieron los compañeros de Econodistórica, nuestro secretario general, Luis Tiscornia, Sergio Sanninelli, secretario de Preuniversitarios, Antonio Rosselló también, compañero secretario de Organización. Y, y bueno hubo una mejora sustancial para otros cargos este incluso eh, para eh, corregir y, y moigerar digamos algunas definiciones con respecto a cargos de um, docentes que están eh, frente a la atención de, de jardines eh, jardines parentales mal llamados jardines maternales porque no son las madres solamente este ni son eh, o jardín de infancia, podríamos decirle no. Pero allí también había cargos que habían quedado considerados como categorías no docentes y son cargos de nuestro nomenclador de docentes preuniversitarios. Se han corregido eh, también desfasajes salariales que corresponden a los cargos de preceptor y no recuerdo que otras eh, categorías, pero que han quedado, quedado con porcentajes este, muy por encima porque además era deuda acumulada. Así que se hace un reconocimiento de este de esta corrección desde desde el año pasado comienzo de este año claudia ¿hay, que, hay, bueno, ¿hay, este alguna, hay algún aporte del sector que tengan pensado que tengan masticado que vengan reflexionando que vayan a hacer a, supongamos el año que viene eh, con la experiencia de la virtualidad y, el, y las clases en pandemia a, a cuestas este digo porque la negociación es permanente con el con el estado Este, sobre todo porque ahora se va a ver este, neces necesariamente una, una revisión de las condiciones de laburo, Claudia. Sí, bueno, nosotros tenemos muchos pendientes, por eso te digo, consideramos, en primer lugar, que rechazamos la definición que dio el cine en su momento, cuando hablaba de que este, la virtualidad llegó para quedarse. Eh, nosotros decimos, bueno, la virtualidad ha sido una herramienta muy, muy útil No solo no la no la despreciamos sino que la valoramos y hemos recurrido muy mucho tanto para los trabajos de índole académica como para los trabajos este gremiales para poder continuar medianamente también nuestra actividad que se vio muy muy es eh, también esté perjudicada no la actividad sindical también ha sido muy perjudicada y también esto nos ha impedido además de no tener la posibilidad de las asambleas y del contacto también corporal si se quiere este la, la mirada y el, el debate franco que se da durante la presencialidad lo sabemos todos este pero también hemos visto que por suerte hemos alcanzado un convenio colectivo de trabajo en el año 2015 ...que obviamente no contemplaba el trabajo en virtualidad... ...pero que eh, esta pandemia sí dejó este, al desnudo... ...la cuestión de una profunda precarización del trabajo docente... ...en cuanto a cantidad de horas... ...en cuanto a que no se respetaron las funciones y responsabilidades... ...porque todo el mundo atajó lo que tenía que atajar en todos los frentes... ...entonces no había casi diferencia entre auxiliares... ...jeces y jefas de trabajos prácticos... Eh, profesores, profesoras entonces esto que, es algo que hay que volver a poner en orden ¿no? en orden, eh, para poder hacer nuevamente un sinceramiento de la planta docente, regularizar a aquellos docentes interinos, porque acá se vio y la pandemia no te pregunta si sos este regular o si sos eh, tenés un cargo interino o si sos ad honorem este, en esto todo el mundo insisto, eh, se, se calzó el mameluco para atender esta situación de emergencia, y seguimos sosteniendo el sistema de educación superior con las universidades cerradas y nuestras casas convertidas en aulas, y además atendiendo lesiges, este, compartiendo conectividad con muchas deficiencias, con un, un gran daño psicofísico en, en muchos compañeros, además de la, la, la, la, los daños mayores que haya que lamentar, por supuesto asociados a la pérdida de vidas en pandemia, de familiares, conocidos, amigos, de docentes también que se nos ha llevado esta pandemia. Pero bueno, sacando todo eso que lo padecieron todas las familias del planeta, este nosotros decimos que nuestro trabajo ha quedado no solamente mal remunerado, sino que hay que revisar eh, el papel de la educación superior en la pospandemia. Y bueno, y el la papel... experiencia de ustedes, Claudia, va a ser una experiencia testigo, sí, pero en la no, Argentina no, no, hay que, no, que no. se sobre todo en porque tiene que haber, porque tiene que haber un vínculo mucho más estrecho y más fuerte con los sectores de menores recursos, porque acá se necesita toda la inteligencia colectiva, toda la generosidad colectiva, toda la humildad también. Este, ...para poder eh, poner verdaderamente la universidad al servicio del pueblo... ...que se hizo bastante durante la pandemia también... Eh, ...hubo también universidades abiertas, muy muchas universidades que estuvieron abiertas también... Eh, ...convertidas incluso como algunas en, en lugares para alojar a, a, a personas infectadas con el virus... ...también este, para, como albergues para mujeres en situación de violencia doméstica... Eh, así como también se han fabricado sanitizantes, se siguieron, hubo vacunatorios en la mayoría de las universidades nacionales también, pero bueno, creemos que son tiempos de de, de, de, de poner de pie a, no solamente la educación pública, sino a toda la universidad, eh, a todo el país, quiero decir. Pero bueno, la escuela eh, hay que también poder eh, ver el rol social, eh, valorar el rol social que cumple la escuela pública, porque el tener las escuelas cerradas ha sido también, eh, ha profundizado brechas este eh, muy lastimosamente, ¿no? Entonces eh, hay que poder valorar e invertir más también en la educación y tener planes que no sean, eh, y proyectos educativos que no sean solamente cortoplacistas eh, y donde termina siendo también siempre la variable de cualquier cambio educativo, terminan siendo les docentes con incluso alguna estigmatización de algunos sectores este, de la clase dirigente, sobre todo más el conservadurismo, la derecha, que han terminado estigmatizando y echando culpas a la docencia, que hizo todo, hizo todo en pandemia y antes de la pandemia también, y que también tienen sus hijas en la escuela pública y que también han padecido, hemos padecido las consecuencias de no poder contener a, a, a las pibes, sobre todo a los más pobres, este en esta en este drama Eh, social y sanitario ¿no? verdadera Así que, tragedia, bueno. una verdadera tragedia claudia Realmente. esperamos que la que la experiencia sea bien aprovechada y que se pueda encontrar entonces con las nuevas autoridades el terreno apropiado para salir para el lado que está señalando nos hace falta una una educación este a la altura de la circunstancia y de los tiempos que vivimos claudia te estamos Y sobre todo perdón y sobre todo el diálogo con todos los sectores muy bien el diálogo con todos los sectores muy no bien. solamente con amigos, les amigues. Entonces, bueno, eh, celebro y saludo también que tengamos nuevo secretario de políticas universitarias, rector de la Universidad Nacional de de la Pampa, ex ¿eh? Este, y bueno, veremos este la semana próxima en la Asunción, la posibilidad también de de acercar un saludo y y poder sentarnos a dialogar en algún momento también. Va a ser buenísimo, vos sabés que además la experiencia va a ser que por primera vez en el rectorado va a haber una mujer a cargo. la También Pampa, los saludo, también Pampa los saludo es, muchísimo. Es parte de, de todo lo que está pasando en el país. Claudia, te agradecemos muchísimo por este rato. eh Un abrazo a ustedes, hasta un, pronto. Un y a los compañeros de ADU. Hasta pronto. pronto, hasta pronto Claudia Vaigorrya de la CTA Autónoma eh, hablando de la realidad que estuvieron viviendo las los educadores del de, de la de la universidad pública en la Argentina y de cómo eh, a la salida del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, este lacunado histórica se encuentra con que eh, la paritaria que había acordado queda por debajo del ahora aumentado al 52,8% este para febrero del año que viene bueno eh, una experiencia impresionante la de los docentes en la palabra de una grosa como es claudia que además es amiga de la siesta que no fue ya sabes cómo viene la mano barbijo el con el gel y cuidados muy